Hay que decir que este recorrido cultural es un proyecto de la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, coordinado por el Centro Cultural de España de Paraguay, de Bolivia y los Centros Culturales de España acá en la Argentina. Gracias amigas y amigos, les informó Cassandra Sand de la Radio La Voz Indígena para el informativo Farco.